Las cosas no mejoran, sino que permanecen como son. Somos nosotros los que crecemos mejor por los cambios que hacemos en nosotros mismos. Donde el mundo entero está despierto, el sabio duerme. Todos los poderes del universo ya son nuestros. Somos nosotros los que hemos puesto nuestras manos ante nuestros ojos y lloramos que está oscuro. Arriesga en tu vida. Si ganas, puedes liderar. Si pierdes, puedes guiar. El que lucha es mejor que el que nunca intenta. Haz el bien porque es bueno hacer el bien. No pidas más. En un conflicto entre el corazón y el cerebro, sigue a tu corazón. En un día, cuando no te encuentres con ningún problema, puedes estar seguro de que estás viajando por un camino equivocado. El gran secreto del verdadero éxito, de la verdadera felicidad, es el hombre o la mujer que no pide nada a cambio. La persona perfectamente altruista es la más exitosa. El mayor pecado es creerse débil. Atrévete a ser libre, atrévete a ir tan lejos como tu pensamiento te lleve, y atrévete a llevarlo a cabo en tu vida. Somos lo que nuestros pensamientos han hecho de nosotros, así que cuida lo que piensas, las palabras son secundarias, los pensamientos viven y llegan lejos. No puedes creer en Dios hasta que no creas en ti mismo. El secreto de toda la existencia es no tener miedo. Nunca temas lo que será de ti. No dependas de nadie. Solo en el momento en que rechazas toda ayuda, te liberas. ¿A dónde podremos ir para encontrar a Dios si no podemos verlo en nuestros propios corazones y en cada ser vivo? No importa los fracasos, son muy naturales. La belleza de la vida son esos fracasos. que sería la vida sin hechos? No valdría la pena si no fuera por las luchas. No mires hacia atrás. Ya está hecho. Mira hacia adelante. Aprende todo lo bueno de otros, pero tráelo y a tu manera. Absórbelo. No te conviertas en otros. Cada obra tiene que pasar por estas etapas de oposición al ridículo, y luego la aceptación. Los que se adelantan a su tiempo son seguros de ser incomprendido. Haz una cosa a la vez, y mientras la haces, pon toda tu alma en ello, excluyendo todo lo demás. Lo que creas que serás si te crees débil, débil serás. Si te crees fuerte, débil. Fuerte serás. Cree en ti mismo y el mundo estará a tus pies. El mundo es el gran gimnasio donde venimos a hacernos fuertes. No hay límite para el poder de la mente humana. Cuanto más concentrado estés, más poder es llevado a un punto. Las verdades más grandes son las cosas más simples del mundo, tan simples como tu propia existencia. Un tonto puede comprar todos los libros del mundo, y estarán en su biblioteca, pero solo podrá leer los que merezca. Este mundo siempre seguirá siendo una mezcla de bien y mal. Nuestro deber es simpatizar con los débiles y amar incluso al malhechor. La verdad puede ser expresada de mil formas diferentes, pero cada una de ellas puede ser cierta. Cuanto más envejezco, más me parece que todo está en la hombría. Este es mi nuevo evangelio. La ayuda espiritual que tiende a hacernos es la más elevada. Después viene la ayuda intelectual y después viene la ayuda física. Tienes que crecer de dentro hacia afuera, nadie puede enseñarte, nadie puede hacerte espiritual. No hay más maestro que tu propia alma. No tengas miedo de nada, harás un trabajo maravilloso. Es la intrepidez la que trae el cielo incluso en un momento. Solo viven los que viven para los demás. El fuego que nos calienta también puede consumirnos, no es culpa del fuego. No pidas nada, no quieras nada a cambio, da lo que tengas que dar, te será devuelto, pero no pienses en eso ahora. La comodidad no es una prueba de la verdad, la verdad está a menudo lejos de ser cómoda. Todas las diferencias en este mundo son de grado, y no de especie, porque la unidad es el secreto de todo. Toda la vida es una sucesión de sueños. Mi ambición es ser un soñador consciente. Eso es todo. El deseo, la ignorancia y la desigualdad son la trinidad de la esclavitud. La mente alegre persevera y la mente fuerte se abre camino a través de mil dificultades. El cerebro y los músculos deben desarrollarse simultáneamente. Nervios de hierro con un cerebro inteligente y el mundo entero estará a tus pies. Bienaventurados aquellos cuyos cuerpos se destruyen al servicio de los demás. Los poderes de la mente son como los rayos del sol, cuando se concentran, iluminan. Hasta el más grande de los tontos puede realizar una tarea si se trata de su corazón, pero los inteligentes son los que pueden convertir cualquier trabajo en uno que se adapte a su gusto. Este es un gran hecho. La fuerza es la vida, la debilidad es la muerte. La fuerza es felicidad, vida eterna, inmortal. La debilidad es esfuerzo constante y miseria. La debilidad es la muerte. El hombre debe convertirse en divino realizando lo divino. Los ídolos o los templos o las iglesias o los libros son solo los soportes. La ayuda de su infancia espiritual Nunca te cases con una mujer que haya tenido sexo con tu enemigo La confianza es la mejor recompensa del amor en el matrimonio Si los seres queridos pueden confiar completamente el uno en el otro Entonces su amor es realmente grande Una buena práctica llevada al extremo y trabajada de acuerdo con la letra de la ley se convierte en un mal positivo. Cuando una idea ocupa exclusivamente la mente, se transforma en un estado físico o mental real.